Teleelch Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmari Alonso. Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este viernes 8 de enero en Elche, en el temporal que ha cubierto gran parte del país de nieve. Vuelve a dejarnos lluvias débiles, aunque las previsiones de Bordonado indican, como ya lo han escuchado ustedes, algo más de lluvia para esta tarde, las bajas temperaturas continuarán y las nevadas seguirán en el interior y norte de la provincia. Desde la Diputación se ha activado ya ese operativo especial con máquinas quitanieves para despejar algunas de las carreteras del interior más afectadas por este temporal y como estamos ante el inicio del fin de semana, recomiendan desde emergencias no realizar salidas a la montaña, mucha precaución al volante y extremar el cuidado a la hora de utilizar braseros y estufas de gas. Mientras el temporal aprieta, el avance de la pandemia tampoco nos da ningún respiro. Los ingresos en los hospitales se incrementan y tenemos que lamentar un fallecido en el departamento del Hospital General, que es el que más pacientes COVID atiende, con 91 en planta y 13 en la UCI. Hoy se van a actualizar los datos por municipios y conoceremos si la tasa de incidencia en Elche ha subido como se teme por esas reuniones sociales de estas fiestas navideñas. Hoy en nuestra ronda de noticias estaremos pendientes por tanto de los datos del COVID como también de las movilizaciones que se acordaron ayer en la asamblea mantenida por la Asociación de Hostelería que considera que las nuevas restricciones adoptadas como el cierre a las 5 de la tarde va a hundirlos por lo que exigen ayudas directas para seguir sobreviviendo a esta grave crisis económica. También hablaremos de las rebajas más atípicas que viviremos por la pandemia y acabaremos haciendo un balance hidrológico con el presidente de Riegos del Levante. Y en unos minutos hablaremos de los problemas del río Vinalopó. Estos son los contenidos, a grandes rasgos, de un programa que además les acerca una selección musical. Y comenzamos con el cantautor catalán... Louis Jack, porque ha desenterrado sus campanades a Mars en honor a las víctimas del asalto en el Capitolio, otro acontecimiento histórico insólito que ha conmocionado a Estados Unidos y que nos ha hecho ver dónde nos conducen los discursos de odio y los radicalismos. No An as man El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroqué y la llave.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 con Rosmar Alonso. Y seguimos con más artistas catalanes como el compositor y cantante Carlos Sadness que acaba de sacar nuevo álbum, en el que nos ofrece esta versión del bolero que popularizó el gran Antonio Machín. Qué preciosa que eres Verdad que en mi vida No he visto muñeca Más linda que tú Gezondheid. Ik heb een paar cijfers. Ik Pues una nueva versión para ese popular bolero Y vamos con más novedades musicales Porque el cantante Fran Fernández también ha lanzado Nuevo tema, Ansiedad, con el objetivo de reconfortar Dice, en tiempos donde se han perdido casi todos los abrazos 101.4 tele -Elch, Radio Marca Enero se está haciendo largo Hay muestras de frío en los labios Los árboles están mirando No entiende nada Intento encontrar una luz La gente no habla mi idioma Todo lo veo azul La alegría está en coma Alguien me tiende una mano Y aunque lo agradezco siento que ik la encuentro desaparezco. Tengo una cárcel de oro llena een fantasmas, pero hay una cosa que todavía me salva, aunque tú no me entiendas, aunque yo no me explique. Sentir que me abrazas, sentir que me abrazas. Claro que sí. dat todo está en mi cabeza Suelen decirme que busque ilusiones y mantras Pero hay una cosa que todavía me salva Aunque tú no me entiendas Aunque yo no me explique Ir que me abraza, sentir que me abraza, cuánta ansiedad cabe en un corazón hasta que estalla. Cosa ik todavía niet salva, aunque tú no ik entiendas, aunque yo no me dat ik que me meer Pues hemos escuchado el tema, de, el nuevo tema de Fran Fernández, Ansiedad, y vamos a escuchar ahora lo nuevo de Vanessa Martín. Gracias. Llueven las luces. Este pecho inquieto que se me dispara Ni siquiera vuelves si se encuentra solo. Esta furia loca que se ha desatado va rompiendo techos de bohemia y lodo. Y es que mi corazón sigue tirando cartas mientras llueve. Mañana y sigo esquivando tormentas de arena, llave en las luces, te espero en mi casa, bailo contigo, tantas madrugadas, luego despierto y sigo en la cama como si nadie en de zon, met de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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 18 minutos de la mañana, tenemos 6 grados eh, con 3 de temperatura y continuamos eh, en el programa La Glorieta iniciando las entrevistas programadas. Vamos a hablar del río Vinalopó porque la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, ASA, ha reclamado ante el Ministerio, ante la Confederación, la construcción de un tanque de tormentas. Lo ha vuelto a pedir por segunda vez porque aseguran que esta infraestructura ...puede evitar el vertido de residuos en el cauce del río Vinalopo... ...pues bien, para explicarnos la necesidad de esta infraestructura... ...que fue desestimada hace años por el propio Ministerio... ...por su, pues eh, supongo que elevado coste... ...tenemos con nosotros al presidente de ASA, Sergio Arroyo... ...muy buenos días Sergio... Hola, buenos días, Rosemary. El tanque de tormentas, ustedes lo pidieron en 2016, pero lo desestimaron por ese elevado coste. Decían que, que podía ser una infraestructura inviable para un río como el Vinalopó. ¿Ustedes por qué insisten en ese tanque de tormentas? Hombre, es una infraestructura que estaba proyectada y, hay, hay, y tiene un presupuesto, estaba incluida en el anterior plan hidrológico, en el ciclo hidrológico, Quiero eh, recordar que es el 2015-2021. Lo que pasa es que estaba en el en el borrador inicial y lo que pasa, bueno, a la hora de de, de hacer el el plan definitivo, pues hubo una serie de obras que estaban en el en el borrador. Al final se cayeron entre ellas el, el, la construcción de este tanque de tormentas, que si mal no recuerdo estaba eh, estimado el coste en, en torno a los 20 millones de euros. El, el problema de los vertidos que hay, bueno, la gente que pase por el río aguas abajo del puente Barrachina lo conocerá perfectamente, es el tema de las toallitas y otros restos de productos higiénicos que coincidiendo con episodios de llu lluvias, tampoco especialmente fuertes, que pues eh, un problema que hay de, de sobrecarga del, del sistema de, de recogida de las, del, de las aguas pluviales pues al final acaban en el cauce del río, el cauce del río está en buenos tramos, alfombrado del resto de estas de alfombrillas eh, y otro tipo, bueno, algo, pues algo completamente desastroso. Eh, si, estas, si estos residuos que van a la, al váter, se arrojan por el váter, los productos higiénicos, que es eh, quizá uno de los problemas principales del cauce del río, eh, se tiran al alcantarillado, ¿por qué cuando llueve eh, acaban? ...acaban en el cauce del río... ...has nombrado problemas de sobrecarga... ...¿qué sí, significa?... Sí, ...¿por qué terminan sí. en el cauce... ...y no en la depuradora de Algoros? sí pues porque las eh, recoge pues sobre todo coincidiendo con el tema de, de las lluvias porque las lluvias de todas las aguas pluviales van a la depuradora y entonces cuando llueve mucho se sobrecarga la depuradora y entonces tiene que soltar el agua sin depurar qué quiere decir esto lo que vemos pues las toallitas digamos todos los flotantes es es lo, la basura evidente pero es que luego además el agua que se que se vierte es altamente, está altamente contaminada por restos de Restos de, de combustibles, de asfaltos, de, bueno, de, de, lo, que, de lo, lo que lava las calles. Y bueno, sí, sí, verdad. No, eh, entonces el problema no estaría en construir eh, o utilizar 20 millones para construir esta infraestructura, sino utilizar esos 20 millones para construir una mejor depuradora. No, no porque digamos que la, la depuradora, digamos que el, la construcción de estos tanques de tormenta es, es son porque eh, tú no puedes, digamos, dimensionar una, una depuradora en base a intentar depurar la, eh, las, eh, las lluvias y más aquí en nuestra zona, en la zona mediterránea, lluvias torrenciales que menos de... de, de, de ...igual un día o en varias horas descarga eh, decenas de, de litros de agua por, por metro cuadrado... No, ...prácticamente es, es inviable dimensionar una depuradora en... En, con, con esos parámetros lo que se suele hacer normalmente es construir esos tanques de tormenta, que lo que hacen es depositar ese agua y una vez que pasa, ahí se, se mantiene, se, se deposita ese agua en el tanque de tormenta y posteriormente cuando el, el episodio de lluvias ha pasado y, y entra en funcionamiento, normalmente la depuradora, pues se va depurando y se va eh, incorporando al, al circuito de aguas depuradas. ¿Estos tanques eh, funcionan en otros ríos Rambla? Porque es ahí donde, entonces, eh, por lo que has comentado, bueno, se deben eh, construir. Sí, no, no, en Elche hay. Lo que pasa es que en, en, en Elche, por ejemplo, hace poco se construyó uno para, para las para aguas. Yo creo que esto salió en prensa y lo recogeréis en su día. Para, por ejemplo, las aguas del... Del, del polígono industrial de Torrellano, y de, de la ampliación y todo esto, hay un, se hizo un, un, hay un tanque de tormentas que luego se deriva el agua a la depuradora de arenales, está así como, como, funciona. Lo que pasa es que el, el, el lo que es el, eh, sobre todo la zona centro, el, el propio cogollo de la ciudad de Eche, no, no dispone de, de ese tanque de tormentas, por lo que cuando hay lluvia fuerte y el, el sistema de, de depuración de aguas entra, está, está completo, pues va, va todo el, el agua sin depurar al río con la cantidad de, pues eso, muchas veces de toallitas y de productos higiénicos que, que lleva. Y, y luego, ¿qué problema hay? Aparte del, del impacto sobre el propio cauce del río, a los que tener en cuenta que esas aguas van a parar al, a, al Parque Natural La Salina de Santa Pola y que esas aguas alimentan algunas de las zonas húmedas de de ese parque natural que luego esas aguas también llegan a a la bahía de Santa Pola, que es un espacio natural protegido y que luego aparte es una zona de baño y de expansión pues de de todos los que los que vivimos en la comarca y, y bueno, y que es un espacio protegido y que a la, que la tercera ciudad, recordamos, en en tamaño de la comunidad valenciana, yo creo que no se puede permitir descamotear el un presupuesto para mantener un, un mínimo de, de, de control de lo que son su depuración, su de, eh, la depuración de las aguas. Eh, supongo que la envergadura de la afección medioambiental es mucho más amplia, no solo las salinas, estamos también hablando del Parque Natural del Hondo o de las reservas marinas que tenemos en Santa Pola como la isla de Tabarca. Sí, bueno, el, el río no está vinculado al hondo. <risa> curiosamente, aunque... Qué esté raro, este, pensaba que no, sí. <risa> no, no, no, esa es agua de Segura. Y además, curiosamente, el término municipal de Elche, la mayor parte, pertenece, está dentro de la demarcación del Júcar, eh, lo que, eh, pero, por ejemplo, la zona de Carrizales, digamos, el límite de, de... Tenemos una zona del término municipal de Elche que pertenece a la demarcación del río Segura esta la de carrizales, parte de la zona de carrizales desde el final de la carretera de eh, de dolores lo que queda hacia la que bordea el, el parque natural del hondo por la zona este zona este y zona y a partir de ahí hacia el interior eso es eso es ya del, del río segura de hecho el hondo el agua que recibe el hondo son aguas que se elevan desde la desembocadura del río en guardamar y y de muchos de los azarbes de la huerta tradicional de la de la vega baja. Las, las fronteras que hacemos los humanos son completamente artificiales. La naturaleza no entiende de, de fronteras y es todo bastante más, está todo bastante más interconectado. De todas formas, sí que es importante la envergadura medioambiental de este cauce del río, porque Las Salinas, bueno, es un parque y una zona protegida, y la bahía de Santa Pola, como has dicho, también tiene su importancia. Pero, Sergio, lo importante, eh, lo decía, para re recalcar, que habéis solicitado la construcción del tanque, pero ¿cómo lo habéis solicitado? ¿A quién? ¿De quién es competencia? Sí. Sí, bueno, nosotros hemos aprovechado que ha habido dos ciclos. Aquí, por ejemplo, hay, ha terminado el, el, el, la planificación hidrológica, que era la que había comentado antes, en la que se desechó el, el, el proyecto del tanque de tormentas, que fue que, la, la anterior, que era de 2015 a 2021, ...y entonces ahora está eh, en el periodo de alegaciones... ...y se, se presentó el, el plan, el proyecto de esquemas importantes... ...del plan hidrológico de la demarcación del Júcar... ...hemos aprovechado la, la, que estaba en exposición pública... ...pues para volver a reclamar a la, a la confederación... ...la, pues que se incluyera una vez más, eh, que, se, que se incluyera... ...y que se, y que se llevara a cabo este proyecto... ...que vamos, que está ya proyectado... Eh, Y que, bueno, que es simplemente una cuestión de presupuesto y de, y de voluntad política. Eh, tengo constancia que el ayuntamiento de Elche en su momento también, también lo ha solicitado y, bueno, veremos cuando, cuando salga el, el documento final, que es lo que pasa. Luego, por otra parte, ha salido también el, un, un plan de, a nivel estatal que lo ha promovido directamente el Ministerio de Transición Ecológica, que es el plan de SEAR, que es un plan que intenta un poco armonizar todos los proyectos de depuración de, de agua a nivel nacional y, en, y ha estado también a exposición pública durante tres meses, a finales de los últimos tres meses de 2020 y al que nosotros también hemos presentado alegaciones con varias cuestiones en, en las tres comarcas en las que eh, tenemos actividad y concreto, en concreto con respecto al... ...a la ciudad de Elche y al Béis Vinalopó... ...esta infraestructura la hemos vuelto a reclamar... ...en estas alegaciones al plan de SEAR. Pero también eh, hay algo, una asignatura pendiente... ...y es ese plan eh, que desde distintos colectivos... Eh, ...reclaman desde hace años... ...para la restauración de todo el cauce del Vinalopó... ...es un plan que, ¿por qué no se pone en marcha? Mm, bueno, hace poco hemos tenido la noticia... ...de que la famosa... Eh, voy a una comisión en las Cortes Valencianas... ...que al final ni se ha llegado a reunir... ...es evidente la falta de... ...la absoluta falta de... de interés y de compromiso político... ...de los grupos, de todos... O sea, de, ...de, bueno, pues que es un tema... ...parece como el río Vinalopó... ...es un río menor, no sé, no sé... ...evidentemente no... ...no entiendo muy bien las razones... ...pero bueno, tam, también pasa... Con, ...con el río Segura, quien... En, en, cuando pasa de la zona de, en, en la provincia de Alicante pero bueno, yo creo que, que lo que eh, está, eh, por encima de todo yo creo que es el desinterés generalizado por los, por los temas ambientales y muy con, en concreto, de, por ejemplo el tema de la depuración de, de las aguas el tema de la gestión de residuos pero vamos, en general, todos los temas ambientales parece como que están metidos en el, en el último cajón y que hay un claro desinterés Desde, desde los diferentes grupos políticos en, en, en, sí. digamos, en articular las medidas necesarias simplemente es que simplemente para poder cumplir la, la propia legislación española o sea que es que es algo que no es que estemos pidiendo eh, no sea, cosas maravillosas de no sé, legislaciones extraordinaria sino simplemente que se cumpla la, la propia legislación española y la a la, a la que está A la, a la que ha traspuesto las diferentes directivas europeas y, y que bueno que es una que es un, un mandato legal que hay que cumplir pero bueno yo creo que eh, sobre todo sobre la pregunta del por qué absolutamente falta de voluntad política hemos terminado 2020 queremos hacer balance eh, comenzamos 2021 con esta petición del tanque de tormentas para evitar esos vertidos de productos higiénicos que se tiran al váter en ...el río Vinalopó cada vez que llueve de forma torrencial... ...¿cuáles son los propósitos de ASA... ...de esta Asociación de Amigos de los Humedales para 2021... ...y qué proyectos se quedaron sin, sin realizar en 2020... ...para garantizar el, el medio ambiente... Eh, ...la gestión de los residuos... ...o la mejor depuración de nuestras aguas residuales? Bueno, en este sentido la verdad es que la situación sigue siendo desastrosa. El tema, por ejemplo, eh, que es algo sangrante que a 2021 todavía no se haya resuelto el tema de de los envases, que es una de las fuentes, perdón, <coughs> una de las fuentes de, de contaminación de nuestros cauces y nuestro y del mar Mediterráneo, más importante no cansamos de repetir que que el <coughs> ...que la Generalitat, el, el actual Consel, cuando, cuando entró en la anterior legislatura... ...prometió la, la implantación del sistema de retorno de envases, una, una ley de residuos... ...y que, y que el propio Consel, Mónica Oltra, el, el, el compromiso, cesó a su propio secretario... ...autonómico de Medio Ambiente, que fue el promotor de esa ley, ley de residuos... ...que pretendía implantar eh, la, el... ...la ley de eh, un sistema de retorno de envases... ...para la gente que no lo conozca, para los oyentes... ...que yo creo que ya casi todos lo conocemos... ...que es el, el antiguo sistema que, que había antes... ...de tú cuando consumías una botella, comprabas una botella... ...el casco, como se decía antes, el envase... ...ibas a la tienda y te daban un importe por ese casco... ...para facilitar digamos, eh, y evitar que centenares, miles y millones... ...de botellas, de botes y de diferentes envases cada día acaben en las cunetas o, o que acaben en los mares en, en los azarbes, en los ríos como está ocurriendo eso es un, un proyecto que se un compromiso que que, que tenía el, el gobierno de coalición y, y lo siguen incumpliendo y de esto ya estamos a mitad de la segunda legislatura y, si, y es deprimente como si están los campos los, los ríos llenos completamente de envases precisamente por por una falta de voluntad política y de cómo estos partidos supuestamente eh, progresistas se han doblegado a las presiones de los de las grandes corporaciones, porque al final no es un problema de que el gobierno no quiera, sino que el problema es que de las grandes empresas, eh, Coembes, que es, digamos que es el, el consorcio que representa a estas grandes empresas, en las que podemos citar aquí en Laguna de Valencia, por ejemplo, Mercadona hizo fuertes presiones para que eso no se llevara a cabo, o otro, otras grandes superficies comerciales o multinacionales como Coca-Cola o la Pepsi Cola, o sea, son intereses muy, muy fuertes que han impedido que aquí se, se implemente esa, eh, esa esta legislación. Pues con ese balance terminamos Sergio Arroyo no hay tiempo para más muchas gracias y espero que 2021 sea mejor para nuestros espacios protegidos y naturales. Muchas espero gracias. Que, María. que el pantano la ley de eh, la, la figura de protección de paraje natural municipal eh, la estamos esperando también en 2021 también. Sí, sí. el problema es que eh, tiene una tramitación legal un poco complicada y luego es que también el problema que hay en la consellería es que tienen poco personal aunque parezca mentira, hay pocos funcionarios y entonces cualquier tramitación legal pues se retrasa, se retrasa. Todavía estamos esperando la ampliación, del, eh, eh, la ampliación definitiva del Club de Galván, que, va, que es una tramitación que iba por delante de la de la de la declaración del pantano, o sea que tendremos que esperar tiempo todavía, desafortunadamente. Estaremos pendientes de esa tramitación. Gracias, Sergio. A vosotros un saludo. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 101.4, tele -Elch, Radio Marca. Seguimos avanzando en el programa La Glorieta, son las 9 y 35 minutos y después eh, de hablar de medio ambiente vamos con una canción del pasado, todo un clásico de Ana, de Ana Belén, El hombre del piano. Esta es la historia de un sábado. De no importa qué mes y de un hombre sentado al piano. De no importa qué viejo café. Tomar el le el... Espejo de la pared te devuelve más joven la piel se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con papas. raíces que pudieran sus alas cortar y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas robar. ¡No Empapada en alcohol, y una voz que le dice: Pareces cansado, y aún no ha salido ni el sol. ...son las 9 y 40 minutos de la mañana... Ya hablamos de esas nuevas restricciones que comenzaron ayer en la Comunidad Valenciana y que conlleva el cierre de la hostelería a las 5 de la tarde, la prohibición de fumar en las terrazas y limitar a cuatro el número de personas por mesa. Esto ha provocado que desde la Asociación de Hostelería de Elche se preparen movilizaciones en Elche en señal de protesta y para reclamar ayudas directas al Consejo y a las administraciones públicas que les permitan seguir sobreviviendo. Ayer por la tarde la asociación celebró en IFA una asamblea extraordinaria donde se aprobó ese calendario de movilizaciones en Elche para conocer precisamente los acuerdos adoptados y lo que se dijo en la asamblea extraordinaria de ayer por la tarde tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al presidente de esta asociación, Marco Antonio Pomares, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, José Marco Antonio. Buenos días. Uh, hay mucho viento. No sé en qué zona estará, pero se escucha ahora? mucho ahora mejor. Eh, Marco Antonio, es importante saber qué movilizaciones, qué tipo de movilizaciones son las que se acordaron y cuándo van a empezar las protestas. Vale. Eh, en principio, eh, las protestas van a comenzar el lunes. Ya se han pedido permisos para el lunes por la mañana eh, comenzar la primera protesta. Va a ser una concentración en la Plaza de Baix, eh, y después va, se, se propuso un paquete de acciones, el cual se irá, se irá conociendo poco a poco, eh, dependiendo de, de las ayudas o de, o de la respuesta del ayuntamiento que, que nos ofrezca a nosotros. Eh, la Asamblea Extraordinaria se convocó justo cuando eh, pues conocieron ustedes, eh, cuando el propio presidente de la anunciaba el día antes de Reyes estas restricciones, eh, las medidas que suponen para el sector. ¿Por qué están en contra cuando sabemos que los ingresos hospitalarios han aumentado y que no estamos bien? La pandemia sigue creciendo en cuanto al número de contagios. Romero, no es que estemos en contra. Eh, eh, lo, bueno, estamos en contra en cuanto que siempre que se dado una medida restrictiva se carga contra la hostelería. Cuando no hay ningún estudio que diga que la hostelería es la, la principal culpable. Ya, eh, nosotros somos conscientes de la presión hospitalaria que hay ahora mismo. Eh, y entendemos que si nos, tenéis, si nos tienen que cerrar, oye, eh, so, eh, somos tíos cabales y, y entendemos la situación, pero que nos ayuden, que nos den alguna ayuda monetaria para poder aguantar. Al final, eh, siempre que ha habido una restricción, como he dicho antes, han sido para cierres, recortes de horario, recortes de, de, de aforos, y nunca ha habido una ayuda monetaria para, para, en este sector, para este sector. La única ayuda monetaria que hubo en su día… Fue, eh, fue un millón de euros que se destinó, el cual eh, diputación dio 400.000 euros y ayuntamiento de hecha aportó 600.000 y solo se repartieron 340.000 cuando, previo acuerdo con el ayuntamiento, se dijo que esas ayudas eran directas y que, y que se iba a repartir el millón de euros entero, tanto para hostelería como para comercio. Aquí hay una cuestión, ¿por qué no llegaron esas ayudas directas? Ustedes están pidiendo ayudas directas, pero ¿esto qué significa ayudas directas? ¿Dinero sin tener en cuenta eh, requisitos? ¿Qué están ustedes eh. pidiendo? Porque si en 2021 hubo un millón de euros y apenas eh, se repartieron 340.000, ¿por qué fue? Porque ustedes no las pidieron, porque ustedes no cumplían con los requisitos, la mayoría de las empresas, requisitos como, por ejemplo, estar al corriente de, de todos los pagos a Hacienda y no tener no, deudas. No, eh, no, ¿Por no, qué? ¿Qué ocurrió en 2020? No, no, no, no iban por ahí los tiros. Eh, eh, eh, nosotros pedimos ayudas directas eh, porque porque ya algunos pidieron anteriormente el Reactivat, que, que era una ayuda, sí, una ayuda, que no era una ayuda pequeña, pero una ayuda. Entonces, eh, lo que pedimos que eran ayudas directas, que no se solaparan con otras ayudas como la de la Generalitat, como el Reactivat, ¿vale? Eh, ellos eh, dieron su promesa de que, de que no se iban a solapar, que esa ayuda era directa y, y que iba a llegar a todo el mundo. Y no fue así. Eh, a, a la hora de la verdad dijeron, no, es que si has cobrado el de la Generalitat, no cobras este. Si has cobrado el Reactivas no cobras este. Ya, pero es que no, Eso no fue lo que, lo que dijimos en la negociación. En la negociación se dijo que era dinero directo para la hostelería, ya que es, es el único sector que se ha cerrado Es el único sector que se ha cerrado, hablamos de ocio y hablamos de hoteles. Es el único que tiene recortes salarios y recortes de aforo. Recortes, es que es que es digo que es, el, que es el sector más castigado. Por eso pedimos esas ayudas. Eh, Entendemos que, si, que si, si tenemos que cerrar cer cerremos o sea, es lógico. Eh, si pero nos, que nos ayuden. Entonces si no se repartieron el millón de euros de la Diputación y el Ayuntamiento es porque se repartieron otros tantos millones de por parte de la Generalitat, por lo que dice usted. Ya, ¿También les ayuda, llegó ayudas del esa, Gobierno es, valenciano? Esa, esa ayuda no era solamente para la hostelería. Cualquier persona de cualquier comercio pudo, pudo optar a esa ayuda. Aquí pedimos ayudas a la hostelería porque somos el sector más castigado. Por supuesto que el sector del cazado también está castigado, pero tendrán que pedir ellos por ellos mismos. Nosotros tenemos que pedir por la hostelería. El... Y esa, esa ayuda de la Generalitat llegó para todo el mundo. Bien, pues ustedes han acordado movilizarse. Ahora nos encantaría que me detallara... ¿Qué ayudas directas son las que van a pedir? Si se van a movilizar, ¿qué ayudas directas y a quién? ¿Van a pedirla a todas las administraciones, Ministerio, Gobierno, Autonómico, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Elche? Sí, sí. Eh, la, la asociación de Ostería de Elche, eh, no, gracias a Dios, eh, estamos, estamos metidos en, en, en varias, participamos en varias asociaciones y federaciones a nivel provincial, comunitario y nacional, y... Bueno, el primer paso va a ser pedir al Ayuntamiento de Elche a nivel local, pero vamos a pedir a nivel provincial, a nivel comunitario y a nivel nacional. Eh, la, las peticiones de ayuda no son otras. Eh, aquí a nivel local es que hay una partida de dos millones de euros para los sectores más castigados por el covid Y vamos a pedir, vamos a pedir un, un, pequeño, un trozo del pastel, por lo menos. Eh, claro, pero ¿para qué? ¿Para, para pagar deudas? ¿Para seguir, man, eh, para seguir oh, oh, oh, oh, manteniendo los puestos de trabajo? Porque claro, ¿qué situación es claro. la que tienen ustedes? Eh, Rosmery, a día de hoy ya están cerrando, están cerrando ya restaurantes. Con eh, la, la primera oleada, cada uno tiró, tiró de ahorros y tiró de lo que tenía y pudo aguantar. Ahora estamos viendo que ya los locales no aguantan, eh, los, los hosteleros están cerrando cada vez más, más restaurantes, cada vez más locales de ocio y ya no se, aguanta, no se sostiene esto. Eh, el dinero que se está pidiendo es simplemente para poder pagar las Seguridades Sociales, los alquileres, el agua y la luz. Es que… Es que y, Pero es que no, no hay más, es que estamos, y con perdón de la expresión, estamos secos. No, hay, no tenemos nada para, para, para, para subsistir. Eh, no nos podemos valorear de la, de la hostelería que tenemos en el che cuando no se nos ayuda en los momentos difíciles. Eh, se nos pide, por ejemplo, que, que, que por favor, invirtamos en la corredera llenándolo de locales de, de restauración. Se nos pide, se nos piden, por favor, que vayamos a, a, a, a reflotar el restaurante del parque municipal y sin embargo a la hora de dar, no dan nada, menos si igual que pides tienes que dar. Entendemos que si, sí, que, que la restauración ahora mismo está en un momento crítico, crítico, y, y el ayuntamiento tiene que apechugar y, y, y poner, y poner la carne en el asador y dar esas ayudas que pedimos. En esa asamblea de ayer, ustedes eh, analizaron el impacto severo que están teniendo las restricciones y la pandemia en el sector. Usted lo está diciendo. Están secos y que están cerrando. Ya no pueden aguantar más. ¿Hay datos? ¿Tienen datos de, de los cierres que se están produciendo ya en 2021? En 2021 no. Eh, tenemos datos del 2020. Han cerrado un tercio de los, de los, de los locales de hostelería en el Che un tercio. Eh, se, hizo una, se hizo un estudio contratamos a una, una, una, una empresa licitana para que quiera ese tipo de estudio y un, un tercio aproximado de, de los negocios de hostelería han cerrado. En el 2021 llevamos eh, siete días, siete ocho días. No, no, no, ten, no tenemos todavía constancia de esto. Eh, es, duro, es duro. Supongo que ustedes estarán haciendo un control eh, de los mismos. Eh, ¿Me podría usted decir que, quién queda en pie en el Che? ¿Cuántos, eh, ¿Cuál es...? ¿Cuáles son las cifras del sector de la hostelería en Elche? ¿Cuántos puestos de trabajo son los que mantienen? Pues, eh, es, eh, lo, locales de hostelería. Cuando hablo de hostelería, hablo de hostelería, ocio, eh, eh, pastelerías, cafeterías. Eh, eh, el verano pasado rondaban los 1.200, ahora, ahora estamos aproximadamente en unos 800, 180 locales los que quedan. Eh, puesto de trabajo, no sabría decirlo. Cada, cada, cada, puesto, cada, cada local tiene un puesto de trabajo. Eso sí que es verdad. Que como tenemos una, una, una asesoría y un secretario técnico, todos esos números lo llevan ellos. Ahora, de cabeza no podría decírselo, pero usted, si multiplique simplemente unos 800, 800 negocios, mínimo 4 o 5 personas por negocio tiene, pues estamos hablando de, de, de 4, casi 4.000 o 4, más de 4.000 puestos de trabajo. Eh, ustedes también, eh, eh, los, los empresarios de la hostelería, los SERTES, eh, siguen reclamando que se prorroguen aún más porque supongo que tendrán algunos, algunos trabajadores en los SERTES todavía. ¿O cómo, ¿Cómo están utilizando ustedes esa figura? Pues eh, esa es una, una figura eh, muy necesaria y por eso estamos pidiendo que por favor se prorroguen más los SERTES. Eh, piensa que, ya hablo en primera persona, Nosotros todavía, todavía tenemos eh, trabajadores del ERTE de la primera oleada. No nos ha dado, no nos ha dado tiempo a, a poder sacarlos. No, no, nuestro nivel de trabajo no ha sido tan grande como para poder disponer de todos los trabajadores. He de decir que, que, que igual que, que pedimos que los ERTE continúen, también pedimos que los pagos de los ERTE se realicen. Todavía hay gente que no ha cobrado el primer, el primer ERTE. Eh, el, el SEP está, está saturado. Eh, los mismos, hablas con los miembros del SEP y dicen que, que, que no refuerzan plantillas y que ellos no dan para más. Eh, es, eh, el, tan, tan, tan, es, tan necesario es que, que los ERTE se prorroguen como que paguen sus ERTEs. En esta entrevista ha comenzado usted diciendo que las medidas restrictivas evidentemente están haciendo mucho daño al sector, pero sobre todo están ustedes descontentos por la mala imagen que desde las distintas administraciones está dando al sector de la hostelería por, porque dicen que todas las medidas recaen sobre, sobre ustedes. Pero ¿tienen ustedes datos de, de lo contrario, de que eh, no es en la hostelería donde se contagian las, eh, las personas por covid Sí, mira, hay un, hay un, estudio, igual que te dicho antes que, que no hay estudios que digan que, que la hostelería es el principal foco del Covid. Hay, eh, hay, hay un estudio, yo hablo de un estudio de, de ORECA con la Universidad de Valencia, el cual eh, dijeron que solamente el 3,1% de los de los infectados por Covid eh, se realizaban en la, en la hostelería, contando tanto tanto trabajadores como clientes. Solamente el 3,1%. Entonces, es una cifra muy baja como para que se esté cargando, para que todas las medidas restrictivas se carguen contra la hostelería. Ustedes en 2020 eh, contabilizaron brotes en algunas de las terrazas de las de 800 empresas que hay locales de restauración que hay en estos momentos vivos en Elche. Ni una. Eh, ni, eh, que yo sepa ninguna, tenemos un, un, chat, un chat en el que todos hablamos, Ni, romer, ninguna, ni, ningún, ningún brote. Eh, he de decir que los brotes que vienen ahora eh, no son brotes que, se han, que hayan pasado en la hostelería, son brotes que han pasado en las reuniones sociales en casas y fiestas privadas. Lo siento mucho. El día, eh, puedo decir, el día de Nochevieja eh, los locales de, de ocio a las nueve o nueve y media de la noche ya no tenían a nadie. Todos nuestros clientes nos decían lo mismo, nos vamos a las, a, a las casas a seguir las fiestas. Eh, hablamos con el concejal de, de seguridad, le eh, mandamos una foto con la hora a la, que, a la que nosotros cerramos, que cerramos a las 10 de la noche, el día de Nochevieja. Digo esto porque los medios se ha sacado que la tarde vieja ha sido el causante de todo esto, cuando no es así. A las 10 de la noche nuestros locales estaban vacíos y todo el mundo se había ido a las casas a las fiestas. Pero ya no estamos hablando solamente de la tarde vieja, estamos hablando de la noche buena, eh, de, de, los días, de los días, de los fines de semana que habían por el medio, que eh, ha habido vigilancia extrema en los locales de restauración, sin embargo, ha habido dejación en, lo, en las fiestas privadas. ¿Y tiene usted datos de si se han producido multas o sanciones en las terrazas eh, o en los bares y cafeterías que no han cumplido sí. con las medidas? Claro, claro, que han, han, habido actas, han, han habido actas, pero no es que, no es, no, no es que han, eh, se hayan incumplido, es que ha, ha, ha, habido, ha habido una un doble rasero por parte de por parte de las administraciones también eh, cuando nos decían una cosa eh, al día siguiente venía otra patru otra patrulla y nos decía otra cosa y nos multaban por eso que por eso mismo que nos habían dicho el día anterior ha habido ha habido una, una mala interpretación de la de la norma por parte de la policía ojo Meri igual y también digo que hay mucha, hay, hay hosteleros no, muchos hay hosteleros que también han hecho lo que lo que han, lo que han querido eso no quiere decir que todos seamos buenos y, y, y todos, todos seamos ejemplares, ¿vale? No Pero ves. sí que es verdad que el, que el principal problema que ha habido aquí es, es, es una, una confusión a la hora de interpretar la, las restricciones. Eh, en esta entrevista le he entendido que el Ayuntamiento ha pedido colaboración de ustedes, de la hostelería, para, eh, si no lo he entendido mal, ha dicho, para poder explotar el parque municipal y poder abrirlo, que sigue cerrado y deteriorándose, y... y para llenar la corredora, ha dicho, de terrazas, ¿es cierto? No de terrazas, no. <ríe> eh, eh, sí que se nos, se nos pidió que si era posible que, bueno, que, que comprendiésemos la situación de la personalización de la corredera y que pudiésemos o pensásemos en, en invertir en la corredera para eh, abrir negocios de hostelería, no de terrazas, la terraza cada uno que la monte, si la quiere montar o no, ¿vale? para, que, para que esos locales que quedasen vacíos fuesen de hostelería. ...y en cuanto a lo del parque, sí, está haciendo lo correcto... Eh, ...nos dijeron que si era posible que invirtiésemos... En, en, el, ...en el parque municipal para poder reabrirlo... ...ya que, como tú dices, se está deteriorando a, a pasos agigantados. Eh, por lo que comenta, ¿hay interés eh, por parte de ustedes... ...en eh, abrir eh, locales de hostelería en la corredora... ...ahora que está peatonalizada... Y con eso quería que me hiciera un balance, como presidente de la Asociación de Hostelería, de, de esa actuación. Eh, ahora, mismo, ahora mismo creo que, que no, no va, a haber, va a haber muy poca gente que pueda invertir en, en la corredera. Ya, como hemos dicho antes, eh, la, la, gente, la gente está bajo mínimos y habrá, habrá habrán pocos valientes que puedan invertir o quieran invertir en la corredera. Ya no en la corredera, en cualquier, en cualquier sitio. Solamente hay un local ahora mismo creo que, es, que, ahora, que va a abrir en la corredera, que es un, un café, sí es verdad que es un café. Pero como pero también te puedo decir, eh, ese chico invirtió para poder abrir ese, ese local y todavía no había una, una normativa, todavía no hay una normativa en la, en la cual diga que, de qué forma puede poner una terraza. Eh, se, han, se han adelantado, han, han hecho la corredora y no han hecho la normativa para poder explotar las terrazas en la corredera y que eso va a ser eso va a ser harina, harina otro costal. Sí. Cuando, se, cuando haya cuando haya cuando haya terrazas eh, bicicletas de por medio que sí. porque porque el tráfico de bicicletas, la gente que es como lógico se ha hecho peatonal para que todo el mundo pueda disfrutarla. Eh, ahí van a otro tipo de problemas. Sí, nos ocuparemos más adelante de ello, es, es cierto, tiene toda la razón. Vamos a cerrar esta entrevista, Marco Antonio, con esas movilizaciones que usted acaba de decir que van a empezar el lunes con una concentración de protesta ante el Ayuntamiento en la Plaza de Valls. ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo van a continuar las movilizaciones? ¿Serán indefinidas? Eh, las pronto. movilizaciones se, va, va, se van a llevar a cabo hasta que eh, el Ayuntamiento se siente con nosotros Y, eh, y podamos conseguir lo que estamos pidiendo, que es ayudas directas para el sector, simple y llanamente. Eh, no se van a dejar de hacer protestas y reivindicaciones hasta que no consigamos esto. La gente está, está muy cansada, la gente está ya, eh, como hemos dicho antes, bajo mínimos, y lo único que quiere ahora mismo es salir a la calle y hacerse escuchar. Pues eso se puede resolver en un segundo, porque este ayuntamiento lo que hace, y lo hace muy bien, es anunciar. Eh, ustedes se conforman con un anuncio de que va a haber medidas, ayudas directas, porque creo que usted ha pedido o ustedes han pedido ya una reunión urgente con el alcalde, precisamente supongo que para arrancar ese compromiso. Pero, eh, a nosotros, nosotros con, una, con un anuncio no nos vale. No nos vale porque igual anunciaron el millón de euros y nos quedamos con dos palmos de narices cuando solamente repartieron 340 360 mil de los 400 que dio diputación, que el ayuntamiento encima no, no, no, no, no dejó un no puso encima de la mesa ni, ni, ni, ni un euro. Entonces, con un anuncio no nos vale. Nos vale un acuerdo en el cual nos digan que van a, van a destinar una partida parte de la partida presupuestaria que hay eh, para la hostelería. ¿La petición de la reunión urgente con el alcalde ya la han realizado? Porque... Se realizó, se realizó eh, antes del día 20 de diciembre y hace una semana, semana y media, volví, volvimos a hablar con él personalmente por teléfono para que, para que nos, nos pudiese volver a convocar y no ha, no, ha habido, no, ha, no ha habido respuesta o no ha habido convocatoria de esa reunión. Llevamos más de un mes, más de un mes esperando. ¿Puede imaginarse los motivos? No tenemos ni idea, porque sí que sabemos que, que, que ha ido a inauguraciones de carriles bici y, y demás, pero, pero para atendernos ha atendido todavía. Pues, Marco Antonio Pomares, gracias por informarnos de, de lo que ocurrió ayer en la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Hostelería y de ese calendario de movilizaciones que ya se ha convocado y aprobado. Gracias. Muchísimas gracias, Romerí.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 carretera de Ocaña 40. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan dos minutos de las diez de la mañana y antes de seguir con más entrevistas, en unos minutos hablaremos de las rebajas con el coordinador de, de la OMIC, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Pues antes de la siguiente entrevista también tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen ahora a través de la de la señal de Teleelche desde las diez de la mañana. Tenemos que Informarles que este programa comienza siempre a las 9 en punto aquí en el 101.4 de Telelch Radio Marca. Comienza con una selección musical y hay otra canción también del pasado de 2011 del grupo Amaral que nos ofreció y queremos disfrutar con ella. Nos ofreció pues los consejos de cómo hablar. Vamos a escucharla. y volviendo just the 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y después de escuchar a Amaral vamos a hablar del comercio porque se prepara para la que puede ser la peor campaña de rebajas de la historia debido a la pandemia, aunque muchas tiendas ya llevan realizando descuentos desde hace varios días, la temporada de rebajas comenzó ayer jueves 7 de enero de forma oficial tras los reyes pero la incertidumbre de lo que pueda pasarnos este 2021 ha contraído muchos bolsillos y se teme menos compras de las habituales a pesar de ello si decidimos comprar en rebajas siempre tendremos que tener en cuenta una serie de consejos consejos que nos ofrece cada año el coordinador de la oficina municipal de información al consumidor e inspector de consumo Torcuato Saavedra, Aquí tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...y le damos la bienvenida, buenos días Torcuato. Hola, buenos días Rosmer y oyentes. Pues sí, tenemos, tenemos buena cobertura de momento. Eh, Torcuato, ¿cómo, ¿cómo han comenzado las rebajas en Elche? ¿Se nota, se nota la, el año de pandemia? Bueno, bueno, lógicamente el año de pandemia está teniendo repercusiones... ...en todos los sectores y desde marzo en todo momento... Eh, no puede ser menos ahora en el inicio de rebajas y ello ha provocado que algunos establecimientos, como tú decías antes, hayan iniciado la campaña de rebajas con antelación. Recordemos que legalmente ya no están obligados a empezar el día 7 de enero, sino que se puede llevar a cabo en cualquier momento del año, siempre y cuando eh, en ese lapso de tiempo eh, dure un máximo de... Y sea dos veces por tanto algunos lo quisieron poder... eh, pues se nos fue la cobertura de momento creo que está en marcha así que vamos a intentar recuperarla en cuestión de segundos 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 Alicante 205. Pues hemos podido retomar de nuevo la conexión telefónica con el coordinador de la Omic y, e inspector de consumo en el Ayuntamiento del Chetor Torcuato Saavedra que nos estaba comentando cómo han comenzado las rebajas aquí en el Chetor Cuatro. Volvemos a recuperar la conexión. Sí, son los inconvenientes de la técnica y del directo. ¿Qué vamos a hacer? Eh, decía que efectivamente eh, se han visto afectadas por la pandemia, como todo, y eh, ello ha provocado que muchos más establecimientos que otros años se hayan sumado al inicio de rebajas antes de acabar el año o a los primeros días del año. Recordemos que ya no es obligatorio por ley empezarlas el día 7 de enero, sino que a lo largo del año cada establecimiento puede fijar las fechas para esos dos periodos de rebajas eh, anuales ...que no pueden superar individualmente... ...los dos meses desde el momento del inicio... ...pero ha habido otros establecimientos más tradicionales... ...que sí que han preferido esperarse al día 7. Va a haber restricciones también... ...precisamente para evitar aglomeraciones... Eh, ...no hemos visto las imágenes de otros años... Eh, ...de gente agolpándose para conseguir el producto rebajado... ...no la ganga o el saldo, sino el producto rebajado... Torcuato, que, que ¿en qué tenemos que fijarnos cuando, van, cuando vamos de, de, de rebaja, cuando queremos comprar pues, en rebajas? Sí, bueno, yo creo que lo primero que debemos de hacer es eh, fijarnos un presupuesto, es decir, no, no excedernos de una cantidad predeterminada y además eh, llevar una relación de productos que voy a necesitar y que voy a buscar en rebajas no por aquello de que sean una ganga, comprarlo y que luego sea un producto que no le voy a dar uso. Eso sería lo primero. Luego, una vez en el establecimiento, cerciorarnos de que los precios están puestos y que figura tanto el precio anterior como el precio rebajado, lo cual es importantísimo porque es lo que dice la normativa y es lo que me puede dar a mí una idea de cuánto me estoy ahorrando de haberlo comprado en rebajas a haberlo comprado anteriormente. Recordemos que el periodo de rebajas eh, significa que un producto que yo tengo a la venta antes del día de inicio de mis rebajas, lo que hago es mantenerlo a la venta bajando el precio. No se trata de cambiar los productos y poner productos a la venta completamente nuevos y adquiridos expresamente para rebajas, porque por otro lado eso tampoco está permitido. Y eso cómo se cómo el consumidor lo lo ve. Antes tenía que haber ido bueno, a la a la tienda para comprobar que han cambiado. A ver, normalmente el consumidor tiene más dificultades, efectivamente, para verlo. Eh, tendría que haber visto el artículo antes en la tienda y acudir luego en rebajas para para ver si quedan en existencias y comprarlo. Nosotros cuando hacemos una inspección sí podemos verificarlo porque podemos pedir la factura el albarán de ese producto y vemos desde qué fecha está en la tienda. Si se ha adquirido expresamente para rebajas llevará poquito tiempo, si se adquirió para temporada pues lógicamente llevará ya varios meses en establecimiento que por otro lado que se exige un mínimo de dos meses en stock antes ...de pasar al periodo de rebajas. Usted lleva toda la vida haciendo esas inspecciones... ...en elche hay tiendas que todavía... Eh, ...lo siguen haciendo a día de hoy... ...el de comprar exclusivamente para... ...para las rebajas y guardar el género... Eh, ...para otras temporadas. Eh, vamos a ver... Eh, el... ...afortunadamente... ...creemos que cada vez hay menos... ...porque ya no detectamos... Eh, ...esa práctica... ...pero sí ha habido... ...hace ya años, afortunadamente, algún establecimiento... ...que mientras yo le estaba realizando la inspección... ...le suministraron el género para rebajas en los primeros días... ...pero eso, ya afortunadamente, creemos que se practica muy poco... ...o prácticamente nada... ...aunque sabemos que algo que sí que se hace todavía con frecuencia... ...es sacar género de varias temporadas atrás, como género rebajado... ...y ese género, si es de varias temporadas... ...tendría que salir como saldo. Y los saldos son precios, vamos, muy bajos, ¿no? Eh, y, y, y debería eh, ponerse en la etiqueta para... A ver, bueno, debería indicarse como saldo... ...porque los saldos tienen dos opciones. Una, que sea un producto, eh, como te digo, de muchas temporadas atrás... ...o que sea un producto que presenta una pequeña tara o defecto. En tal caso... Eh, sea de una forma u otra, se tiene que indicar como saldo diferenciándolo de lo que es el producto normal. Y, lógicamente, tiene un precio bastante inferior y también puede haber una modificación respecto de los saldos en las políticas de devoluciones de productos. En, en cuestión de las devoluciones, las reclamaciones, ¿a qué comercios, a qué tiendas tenemos que ir? Porque todos los comercios están adheridos a ese sistema arbitral. No, a ver, el sistema de arbitraje o la, lo que es la Junta Arbitral de Consumo eh, a nivel nacional, autonómico o provincial es un sistema de adhesión voluntaria por parte tanto del consumidor como del comercio. Solo que si el comercio se ha adherido previamente y tiene el distintivo puesto de que está adherido a arbitraje y lo está publicitando, en ese caso sí que está obligado a cumplirlo porque previamente se ha adherido con carácter voluntario. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que las devoluciones no es obligatorio admitirlas por parte de los establecimientos, no hay ninguna ley que imponga que algo que yo compro en un establecimiento me tengan que admitir la devolución y, por tanto, debemos de cerciorarnos mucho de que ese establecimiento se si admite o no admite devoluciones y en qué condiciones, porque al ser voluntario las condiciones las ponen ellos, puede ser perfectamente devolvernos un vale Y no devolvernos el efectivo. Y eso tenemos que excepcionarnos con carácter previo. Si algún establecimiento quisiera aceptar devoluciones todo el año, excepto el periodo de rebajas, no vale con que lo publicite en el momento de las rebajas. Tiene que tener todo el año esa información disponible en tienda o en los tickets diciendo que admite devoluciones, con qué condiciones, y que no las admite el periodo de rebaja, Si no, esa exclusión no sería válida. Estamos hablando de las normativas, de las obligaciones, de los comerciantes, de los derechos del consumidor, pero eh, eh, estamos hablando de, de, de, de compras físicas eh, presenciales, cuando sabemos claro. que 2021... Eh, ...va a ser el año de las compras online, o ya lo ha sido en 2020... ...¿son las mismas reglas en rebajas para no. la, las tiendas que para las plataformas? A ver, eh, no son las mismas reglas porque hay unas, hay unas normas específicas... ...para el comercio eh, online y esas normas son obligatorias para todo el año... Así como decíamos que el comercio físico no tiene obligación de aceptar devoluciones, el comercio online tiene obligación de aceptarlas por un periodo de 14 días y sin necesidad de que el consumidor dé ninguna justificación para ese tema. Lo que pasa es que según el tipo de producto que sea, eh, pueden poner algunas trabas, como por ejemplo que eh, los gastos de devolución fuesen por cuenta del consumidor, siempre es discutible y recurrible, pero el problema es que como la norma no es excesivamente clara o, o, o diáfaneamente clara pues eh, puede dar lugar a malos entendidos pero lo fundamental es el tema de las devoluciones de todas formas nosotros aconsejamos que cuando se hagan compras online eh, nos tensionemos de en qué página web estamos haciendo la compra finalmente y quién nos lo va a vender hay que ver si aparecen los datos ...de la ubicación física de la empresa que nos vende... ...porque si la ubicación física no estuviese en España... ...o al menos dentro de la Unión Europea... ...caso de querer hacer alguna reclamación... ...va a ser muy difícil poder llevarla a cabo... ...pensemos que hoy en día... ...una página ubicada no solo en China... Eh, ...ubicada en el Reino Unido... ...ya sería un problema porque no está en la Unión Europea... ...como es un problema las páginas ubicadas en Andorra o en Suiza, que tampoco están dentro de la Unión Europea y, por tanto, la normativa europea no les afecta y ya tendría que ser, por vía eh, de litigio judicial, el tratar de reclamar por eso. Hay que tener, por tanto, muchísimo cuidado de qué vamos a adquirir y dónde vamos a adquirir, porque pueden cambiar las condiciones para reclamar e incluso para la garantía. ...según donde estemos comprando... ...y, y el, el, las rebajas, las reglas de las rebajas... Eh, ...son igual para las plataformas online... Eh, ...tienen también que, que indicar el precio antiguo... ...y el, el rebajado... Eh, ...no pueden eh, vendernos eh, como, un precio, como un producto rebajado... A ...algo que es un saldo... ¿Es, eh, ...¿tienen lo mismo? Sí, eso sigue siendo plenamente vigente... ...lo que pasa es que normalmente... Eh, las, ...las empresas online no suelen vender saldos... Eh, ...sí pueden vender algunas, lo que llaman... ...producto puesto a nuevo... ...es decir, un producto reacondicionado... ...que puede ser resultado de una evolución de garantía... ...o un pequeño eh, golpe o defecto en el transporte... ...o en la producción y se reacondiciona... ...y se vende como nuevo pero indicando que es reacondicionado... ...y desde luego... El tema de tener que poner el precio anterior y el precio eh, actual al que se vende es obligatorio, por supuesto. Pues, Torcuato, es importante, tenemos que terminar la entrevista, es importante. Entonces, esos consejos, supongo que desde la OMIC, eh, cuando las rebajas terminan, ¿tenéis más reclamaciones por, el, por las rebajas o...? o ¿Cuántas reclamaciones tenéis? ¿Cuál es la principal reclamación? En 2020, por ejemplo, ¿cuál fue? Creo que se nos ha ido la cobertura. Eh, ¿Torcuato? No, se nos está yendo. Parece que va y viene. Bueno, pues ponemos el punto final, dejaremos la, el balance que queríamos eh, aportar. Eh, ¿Torcuato? Creo que... No, no, no hay conexión. Cerramos la conexión ya y ponemos el punto final a la entrevista con el coordinador de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Y el balance sobre las reclamaciones que se realizan cada año en esta Oficina Municipal lo dejamos para otra entrevista. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 23 minutos y antes de la ronda de noticias vamos a ver cómo se deja la pegatina la piel con la colaboración de Arnau Griso. Hay un caballo ganador en cuanto digo lo que pienso amanezco que no es poco y mando mi santo al cielo se me olvida jugarlo todo ya no quiero pensar en lo que quede atrás ando perdido a veces nada tiene sentido ...se inunda la rutina de hiel ...es mejor pensar en dejarse la piel. Y tiro de liro... ...y doy con el sendero perdido... ...hago de mi abismo un ver ...que me ayude cuando me vuelva a caer. Hay una bella claridad... ...cuando resumo lo que creo... ...que el gato salga y no se quede... Cerrado en refranero, ya no bebo de agua de mayor, ya no quiero pensar en lo que viene atrás, ando perdido, a veces nada tiene sentido, se inunda la rutina de hiel, es mejor pensar en dejarse la piel y giro del hilo y doy con el centero. Hago de mi abismo na ver que perdido, A veces nada tiene sentido. Se inunda la rutina de hier. Es mejor pensar en dejarse la piel. Y tiro del hilo y doy con el sendero perdido. Nada tiene sentido, se inunda la rutina de hiel, es mejor pensar en dejarse la piel. La Glorieta con Rosmar Alonso. Eh, soy una fan de la pegatina Marga García, bienvenida, a, con ella vamos a iniciar la ronda de noticias. Porque necesitamos música, aunque sea verdenera para animarnos para... en 2021. Si al final echaremos de menos el 2020. Sí, porque parece que cuando es viernes y vengo yo, las noticias no son demasiado buenas. Así que por lo menos antes de eso animar un poco. Bueno, no sé, tan, no tan dura, no sea tan dura amarga. Pero porque últimamente tú también... parece pero... que no traigo buenas noticias. Me las has traído, ¿eh? Sí, pero Recono... últimamente no muchas. Así que bueno. Bien, eso significa que la actualización de los datos de la pandemia no son buenos. Eh, estoy por decirte, no les digo, no lo digas, y pasamos a otra cosa. Eh, porque nos cansamos. Nos ¿eh? cansamos eh, porque al final es todos los martes y viernes actualización claro. de datos. Pero bueno, al final, bueno, la gente tiene que estar informada y bueno, es lo que toca. Sí, tiene que saber la realidad, a pesar de que la Consejería Sanidad no informa mucho. No. Y hay críticas. Hay con, muchas críticas. Con la campaña de vacunación. Uh -huh. Pero Buenas bueno, noticias, porque se ha aprobado la Moderna, uh -huh. con lo que ya tenemos más miles de dosis en sí, España. Sí, 50.000 nuevas dosis que llegarán entre enero y febrero, según... Ya señaló la, la Generalitat Valenciana. Bueno, pues Pero te parece digo... que no hay enfermeros. No. Y han hecho un llamamiento desde el geriátrico de Alternes ayer, ayer mismo. Precisamente, sí, precisamente. Pascual, te lo hacía a ti. Que, uh -huh. había, que ha realizado un llamamiento porque las bolsas de trabajo están agotadas. Mira, si estoy alargando porque no ah, quiero que... que me lo digas. <risa> bueno, pues vamos allá. Bueno, eh, a ver, eh, actualización de datos, sí. como cada viernes has dicho, de la Consellería de Sanidad. Y bueno, pues tenemos desde la última actualización del martes 323 casos positivos aquí en Elche ya en total desde el inicio de la pandemia ya son 7.392 casi nada y la peor noticia de todas es que tenemos 7 fallecidos más en apenas 3 días eso sí que es una muy mala noticia la peor la peor la peor de todas ya son 56 fallecidos desde el mes de marzo por el coronavirus Y bueno, comentabas esa falta de personal en el geriátrico de Altavix después de ese nuevo brote eh, que afectaba tanto a usuarios como a trabajadores. Eh, bueno, el alcalde ayer bueno, señaló su, eh, bueno, la preocupación por la situación en la que se encontraba ese geriátrico y bueno, había contactado para que pudiera venir la UME para desinfectar la residencia de Altavix. Ayer. Por la tarde se desplazaron para establecer bueno, ese plan de desinfección uh -huh. del centro. La idea era comenzar hoy esa desinfección, pero al final se llevará a cabo a partir del lunes. No será la UME, sino en concreto el Regimiento Nuclear Biológico y Químico. Serán los encargados de llevar a cabo esa desinfección. Primero por las habitaciones, será por la mañana y luego por la noche llevarán a cabo esa desinfección en las zonas comunes. Es comprensible porque la UNE, la Unidad de Emergencias Militar, creo que está trabajando uh -huh. en todo el país por el temporal Eso filomena. Uh -huh. Con lo que es comprensible que desplacen uh -huh. otra unidad militar y que no sea hoy sino el lunes, el lunes. cuando realicen la desinfección del geriátrico de Altaviz, uh -huh. donde el brote COVID pues, se salda, ha aumentado por los trabajadores que dieron positivo. Sí, en total 24 nuevos positivos, nueve uh -huh. de residentes y quince de trabajadores. Y bueno, nos lo explicaba ayer sí. mismo Esther Pascual de la Asociación uh -huh. por los Derechos de los Ancianos. Indignada porque aseguraba que durante una uh -huh. semana estuvieron esos quince trabajadores que dieron positivo el 4 de enero cuando uh -huh. se les hicieron las PCR, pues trabajando sin hacerles las pruebas. Con lo que era, no, decía que no había justificación y era la gota ya que colmaba el vaso o la paciencia de, de, de los familiares de este geriátrico que llevan denunciando muchas carencias desde hace años. Marga, eh, ¿qué más tenemos las previsiones para hoy? Tenemos Junta de Gobierno y hoy en la Junta de Gobierno, eh, creo recordar, que el alcalde o el concejal de limpieza decía que, no, el alcalde, anunciaba que se iba a firmar ya la contratación de... Con la UTE. Sí, eso señaló hace unos días. Para la nueva contrata. Sí, la, la de firma de ese contrato para que arranque cuanto antes esa nueva contrata tan esperada en este año 2021. Con la idea, dijo, bueno, de mejorar y que, bueno, transformar la ciudad a través de la limpieza. Bueno, pues hoy tenemos eh, rueda de prensa de balance de uh -huh. fiestas, de las ah. actividades que se han llevado a cabo en Navidad y también a las 12 esa rueda de prensa. ...del equipo de gobierno, a ver esas novedades... ...o a ver qué, qué acuerdos se han tomado en esa reunión. Qué pocas ganas, ¿no?, de, de, de escuchar el balance de fiestas... ...porque realmente tenía ganas de que terminaran las fiestas... ...para ver si esto de la pandemia y con la tercera ola... ...y con las nuevas medidas restrictivas... Eh, ...podemos contener esa curva de contagios tan, tan nefasta... ...con esos siete fallecidos sí. en, en esta última semana. Uh -huh. Y tenemos que salvar vidas volvemos otra vez a apelar a la responsabilidad individual, la mascarilla hay que llevarla, reducir las reuniones familiares y bueno, a ver esa, si esas medidas que entraron en vigor ayer, bueno, pues al final tienen eh, su efecto, precisamente bueno una de esas medidas era ese cierre de la hostelería a partir de las 5 de la tarde y bueno, las reacciones a esta medida nos han hecho esperar ayer, el, desde la asociación de la hostelería, criticaban ese cierre y exigían ayudas directas y hoy además han enviado un comunicado que han dicho que llevarán a cabo movilizaciones. Sí, lo acabamos de entrevistar al presidente por esa asamblea uh -huh. extraordinaria Eso que es. se convocó ayer en IFA y en la que ya han adoptado uh -huh. el calendario de movilizaciones. Uh -huh. Comienzan el lunes, no se sabe cuándo terminan, dicen uh -huh. que cuando tengan un compromiso no un anuncio uh -huh. del equipo de gobierno de que esas ayudas directas llegarán al sector de la hostelería, porque el año pasado no llegó el no. millón uh -huh. de euros solamente se quedaron con 300 y pico, no llegó ni la mitad de, del dinero que destinó diputación y gobierno Y precisamente, bueno, al hilo de esto ayer el Partido Popular también pedía ese plan de rescate por un millón de euros para ayudar tanto al sector de la hostelería y también al del comercio local Sí, porque el comercio mmm, pues afronta la peor campaña de rebajas Sí, precisamente ayer, ayer eh, se comenzó esa campaña oficial estuvimos aquí en los comercios del centro Y entre el COVID, también que ayer día de frío, de lluvia, bueno, pues eso no hizo que mucha gente saliera a la calle a, bueno, pues a comprar, a ver si este fin de semana se animaba la cosa, eso sí, siempre, bueno, pues que la gente sea muy responsable y evitar cualquier tipo de aglomeraciones en los comercios. Pues muchísimas gracias, Bien. Marga. A la una volvemos a escucharte y a verte aquí, en el 101.4. A la una volvemos aquí, por supuesto, en nuestra web, teles.es, cualquier sí. actualización de lo que vaya ocurriendo a lo largo de este viernes y a las nueve y media en el Telen. Sí, porque hay junta de gobierno y los responsables políticos tendrán eh, mucho eh, de, de, de qué informar a la ciudadanía. Pues, pues no. eh, gracias, Marga. Hasta Nosotros, luego, Ros. Hasta luego. Nosotros continuamos con esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con La Crónica Deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol tiene puestos ya los cinco sentidos una vez clasificado para la Copa del Rey en el partido frente al Getafe que va a disputar este próximo domingo a las seis y media de la tarde en el Martínez Valero. Objetivo: ganar a un rival directo, el Euro Getafe, que ha pasado de jugar la Europa League contra el Inter de Milán a ganar un solo partido de los últimos once encuentros y haberse colocado a un solo punto del descenso que marca precisamente el Elche Club de Fútbol. Un Getafe que además ha sido eliminado de la Copa del Rey. No Así el Elche Club de Fútbol, que hoy al filo de la una en la Federación Española de Fútbol, conocerá a su próximo rival. En principio sería uno de inferior categoría, algún superviviente de segunda B, aunque cuatro se enfrentarán a los cuatro eh, que están apartados por jugar la Supercopa de Europa y esos cuatro, Real Madrid, Barcelona, Atleti de Bilbao. Y Real Sociedad le van a caer en suerte a los supervivientes de segunda B... ...y si no, la Lelche le podría tocar un segunda A. Por tanto, a partido único siempre a domicilio en el campo del rival de inferior categoría. Pero como digo, Elche eh, ahora mismo solo piensa en el conjunto madrileño... ...el Getafe de Bordalás, que tiene exjugadores como Echeita, Damián Suárez... ...o Ángel Rodríguez, que han vestido la elástica franjiverde Por otra parte, la dirección deportiva eh, sigue poniendo el acento... En las salidas y también en los fichajes. El Elche tiene una ficha libre pero utilizará la de Cone. Presumiblemente también podría hacerlo con jugadores de bajo rendimiento como Jason Lukumi o incluso Dani Calvo. Un lateral izquierdo o dos, un central y un centrocampista serían ahora mismo los objetivos. Reconocía Almirón que es bueno reforzarse. Bueno, lo de los fichajes, ahora todos tenemos esa posibilidad eh, de la, la apertura de, del libro de pases, así que bueno, buscaremos variantes eh, no es tan fácil porque ya todos los planteles están armados eh, hay que buscar muy bien y, y, y los que hay posibles son, son caros, es normal el mercado es así, así que bueno, que habrá que estudiar muy bien y tomar decisiones y es sí, sí, importante res, eh, eh, poder reforzar que creo que sería muy bueno Si no, bueno, veremos cómo se, va dando, cómo se va desarrollando el libro de pase, pero ya, ya se está trabajando en eso. Así que esperemos que pronto pueda integrarse algún jugador más. Pues eso dependerá del trabajo de la dirección deportiva. El objetivo de Almirón es sacar máximo rendimiento y sacar de la crisis de resultados al equipo que lleva 10 jornadas sin ganar y ya juega el partido del domingo contra el Getafe en zona de descenso. Ese encuentro será a las seis y media. Desde las seis, retransmisión en directo aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos la ronda de noticias con la información de Vicente Bordonado. El tiempo.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 Muy buenos días, continúa la inestabilidad atmosférica, durante la madrugada en la ciudad hemos recogido casi 4 litros metro cuadrado, en buena parte del territorio se han recogido entre 5 y 6 litros metro cuadrado. Jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, el centro de la borrasca Filomena se aproxima al Golfo de Cádiz. Un día en el que veremos mucha nubosidad Vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos Por la mañana precipitaciones puntualmente débiles Por la tarde puntualmente moderadas El viento de nordeste, rachas que en la franja litoral Podrían superar los 50-60 km por hora Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer Máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 9-10 grados Seguirá haciendo frío Durante el fin de semana la inestabilidad atmosférica irá a menos en mañana por la mañana todavía se podrían registrar algunas precipitaciones de carácter débil después alternancia de nubes y claros viento flojo de poniente temperaturas máximas en torno a los 10 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 5 o 6 grados el domingo seguiremos viendo algo de nubosidad el viento flojo de noroeste temperaturas máximas en torno a los 11 grados mínimas que bajarán en la ciudad por lo menos hasta los 5 grados y la semana que viene ...mayor estabilidad atmosférica, aunque el lunes seguiremos viendo... ...algo de nubosidad, se podría escapar alguna gota... ...temperaturas todavía bajas para lunes, martes... ...valores en torno a los 10-11 grados... ...a medida que avanza la semana... ...tendencia a cielos poco nubosos o despejados... ...con temperaturas por encima de los 14 grados... ...hasta luego... 101.4, tele -Elch, Radio Marca...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 Pues estamos, entramos ya en la recta final del programa La Glorieta, tenemos 8,7 grados de temperatura según la estación meteorológica de tele -Elch. y vamos a terminar hablando del agua porque tras más de 40 años de funcionamiento del trasvase Tajo Segura 2021 será el año clave para saber si continuará esta infraestructura en funcionamiento. Ha sido fundamental para nuestro crecimiento y ha sido desde su creación una pesadilla para el Gobierno de Castilla-La Mancha, que en reiteradas ocasiones le ha, puesto, le ha querido poner fecha de caducidad sin conseguirlo de momento. Del futuro del trasvase hablamos con el presidente de Riegos del Levante y también vicepresidente ...del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura... ...Javier Berenguer, a quien damos la bienvenida... ...lo tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...muy buenos días Javier. Hola, buenos días. Y feliz, y feliz año. Feliz año a todos. <ríe> Sobre todo feliz año, lo necesitamos. Javier Berenguer, 2021, ¿será el año en el que el Tajo Segura desaparezca, se cierre? Bueno, eh, yo creo que no podemos decir eso. No, no, desde luego que nosotros no lo vamos a consentir. ¿no? Es verdad que tenemos eh, muchos ataques por parte del Gobierno, del Gobierno central, por parte de este ministerio, incluso por parte, como acabas de comentar, del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero desde luego que nosotros nos vamos a defender. Eh, tenemos muchos frentes abiertos, tenemos el tema del tasazo, que estamos negociando con el Gobierno para para ver qué se puede hacer con él. Tenemos el tema de los caudales ecológicos, que hemos presentado, eh, hemos presentado alegaciones contra, ese, contra esos planes del Tajo. Eh, también tenemos esa modificación de la regla de explotación, que, que ya tiene encima de la mesa el Gobierno. ¿no? Con lo cual, pues es verdad, como dices, que parece que, que todo va encaminado a cerrarlo, pero desde luego que nosotros no lo vamos a consentir. ¿no? Es, algo, es una infraestructura más que necesaria y y para eso estamos nosotros, para intentar defenderlo hasta, hasta el final, por supuesto. Ha dicho que tiene muchos frentes abiertos, en concreto ha citado tres, son importantes, el sobre el caudal ecológico que quieren aumentar y el cambio de las reglas de explotación, también que quieren eh, realizar por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Eh, se han defendido presentando alegaciones, pero para acabar con el tasazo ¿Qué están haciendo? ¿Solo negociar con bueno, un ministerio que parece que hace oídos sordos a los regantes del Segura? Sí, bueno, eh, realmente lo que más nos preocupa ahora mismo es el tema de los caudales ecológicos, ¿no? Porque, como hemos hablado en muchas ocasiones, eh, el, la cifra que ha puesto el Gobierno, que suponía incrementar eh, más de dos eh, metros cúbicos por segundo, eso sí que supondría el, el de traer eh, esa posible, esos posibles trasvases, ¿no? Sería Algo que, que sí que de verdad no se haya daño. Y el tema de las tarifas, pues sí es algo que estamos negociando con ellos, que estamos ahora, en, lo tenemos ahora encima de la mesa, que estamos intentando ver de qué forma eh, podemos, eh, digamos, también que sea un poco más suave eh, lo que los agricultores están pagando por, por tener el, el trasvase, ¿no? Porque sobre todo lo que nosotros estamos alegando es que esta infraestructura se, se diseñó para 600 hectómetros cúbicos al año y la realidad es que nos están llegando poco más de 200, ¿no? con lo cual estamos viendo a ver de qué forma se puede conseguir el, el reducir esas, esas tarifas. Eh, ¿Existe en estos momentos eh, una intención del Ministerio de subir el precio del agua del Tajo Segura al alza? De subir, en definitiva, pues, perdón la redundancia. Bueno, eh, esto se ha hecho siempre, o sea, real, eh, realmente las tarifas del trasvase eh, ...por norma se, se recalculaban cada dos años, ¿no? Ahora, con, bueno, como sabemos todo los, el Gobierno, bueno, también es verdad que estuvo la moción de censura... ...luego hubieron varias elecciones y ya han pasado creo que cuatro años sin haberse revisado las, las tarifas... ...realmente eh, la tarifa, lo que, lo que se pretende con esta tarifa del trasvase es, eh, en este caso... ...ahora que ya son cuatro años, es ver qué ha sucedido en estos cuatro años ver lo que se ha pagado y lo que no se ha pagado y se recalcula eh, el precio de trasvase. Nosotros le hemos pedido a, al ministerio que haga el, el cálculo, sabíamos que lo había hecho eh, hasta 2018, eh, nosotros le hemos pedido que lo haga hasta 2019 para que de alguna forma a ver si conseguimos que el año 2019 fue un año bastante bueno y se recaudó bastante, ya que hemos tardado cuatro años, nos da igual poner un año más y que esa tarifa pues, al final sea lo más justa posible pero lo que se está barajando es una subida muy pequeñita, pero es algo que se ha hecho siempre, no es algo que, que sea cuestión de este Gobierno, ¿no? es algo que siempre se ha, hecho, se ha hecho así, se recalcula los costes, hay veces que se, se recalcula a la baja y en otras ocasiones, como parece ser ahora a falta de, de hacer ese recálculo hasta el año 2019, pues puede ser que sea un poquito superior, pero de momento todavía estamos en ello. Y en cuanto a todos los desembalses que han aprobado por debajo de la cantidad eh, que indicaba los técnicos de la, de la Comisión de Explotación, eh, ¿ustedes han presentado ya, han recurrido mes a mes, eh, tanto eh, ante la Generalitat o si los regantes, ustedes y la Generalitat han recurrido precisamente esos acuerdos del Ministerio? Sí. Bueno, yo no sé si la Generalitat lo ha recurrido. Nosotros sí, nosotros por parte del sindicato recurrimos todos los, todos los trasvases que consideramos injustos. Eh, nosotros, el, eh, como todos sabemos, el mes del de, 30 de septiembre es cuando acaba el año hidrológico. Eh, en, en primeros de septiembre empezaron las obras del Embalse de la bujera, que también lo hemos comentado en alguna ocasión. Estas, estas, eh, estas obras lo que han hecho es que… Desde primero de septiembre hasta ahora el trasvase no ha funcionado, pero no ha funcionado porque están con las obras, ¿no? Esto no quiere decir que no tengamos ese agua disponible para cuando se pueda poner en marcha. Eh, nos habían dicho dos o tres meses, pero bueno, ya se está alargando un poquito y creemos que entre este mes y febrero, entre enero y febrero, se concluirán, ¿no? Con lo cual podríamos volver a tener agua. Acabamos el año hidrológico el día 30 de septiembre con un buen año, porque es verdad que tuvimos muchos meses de nivel dos, Que, que suponía 38 hectómetros cúbicos, que no decidía la ministra ni el secretario de Estado, con lo cual es la única ventaja. La ventaja que tenemos es que no decide la ministra, porque ya estamos viendo lo que está pasando. Pero luego, eh, bueno, acabamos un año hidrológico muy bueno, con unas reservas importantes. Nosotros teníamos el embalse de creyente a tope, como siempre. Y, bueno, eh, fue un año tan bueno. Pues sabemos que llovió, tuvimos la dana aquí en, en nuestra zona. Eh, llovió bastante aquí, llovió bastante las cabeceras. ...y tuvimos agua... ...y al final del año hidrológico... ...con lo que se ahorró de agua... ...pues tuvimos una, unos recursos... ...que los teníamos disponibles... ...a partir del 1 de octubre... ...pero qué pasó en octubre, noviembre y diciembre... ...estábamos en nivel 3... ...esto significa que la ministra... Eh, la, ...la Comisión Central de Explotación... ...como tú has dicho... ...hace una propuesta... ...de trasvase que los tres meses... ...la propuesta fue de 20 hectómetros cúbicos... ...pero en este caso... ...el secretario de Estado... ...que es el que tiene delegada la competencia... ...para decidir cuánto enviar... ...pues en el mes de octubre... ...decide enviar solo 12... ...de los cuales eran... ...7 eh, y medio para el abastecimiento... ...y 5 y medio para nosotros... no, ...con lo cual... Eh, ...perdíamos ahí 7... ...perdón, 8 hectómetros cúbicos... ...el mes de noviembre igual... ...vuelve a decidir enviar solo 12 hectómetros cúbicos... ...y en el mes de diciembre sorprendentemente... ...sin, decir, sin saber el porqué, ...decide que sean 17, ¿no? con lo cual... Lo que no entendemos para nada es esa arbitrariedad del Gobierno porque no tiene, no, tiene, vamos, no tiene ningún argumento porque si la Comisión Central de Explotación propone 20, será porque se pueden enviar 20, ¿no? Y entonces que, que de, de forma unilateral, unipersonal, porque es el secretario de Estado el que, el que tiene esa competencia, pues decide que en octubre perdimos 7, en noviembre perdimos 7 y en, y en diciembre perdimos 3, ¿no? Con lo cual... Eso es lo que no entendemos, ¿no? Y es lo que nosotros le, le exigimos al Gobierno, de alguna forma, de que, la, de que llegue un momento en que diga, oye, vamos a... Eh, ¿Qué es lo que le hemos pedido? Y es lo que nos prometieron que iban a hacer. Que si una comisión técnica decide una cosa y decir, oye, pues es lo que es, ¿no? No podemos eh, jugar con los agricultores de esta forma y que los agricultores no, po no podamos hacer nuestras previsiones. Porque lo que está claro es que estos trasvases que ya se han aprobado por debajo... De, de, de, la, ...de lo que había propuesto la Comisión Central de explotación... ...esto ya se pierde, esto ya no va a volver... ...o sea, ya en enero no nos van a dar un poquito más... ...de lo que nos corresponda... ...nos darán como, como máximo lo que nos corresponde... ¿no? ...entonces eso es lo que nosotros le exigimos al Gobierno. Y eh, ustedes supongo que habrán recurrido... ...esos tres meses, esa arbitrariedad... Con, ...del reparto de, de ese agua... Eh, ...2021... ¿Cómo esperan que, que, que pueda comenzar? Porque supongo que las relaciones con el Ministerio mmm, y con los regantes del Segura estarán bastante deterioradas. Sí, bueno, eh, fíjate que encima eh, en, en estos momentos estamos en el nivel 2, el nivel que es cuando, cuando tienen que enviar 38 hectómetros cúbicos, pero ya por, obligatoriamente no tienen opción, de momento, hasta que no cambien la regla de votación, que entonces pasaría a ser 27, eh, ese nivel 2 está en torno a los 600 hectómetros cúbicos. Menos es comprensible es que decidan reducir los trasvases cuando estamos muy cerquita. Por ejemplo, ahora mismo estamos en 615 hectómetros cúbicos. Eh, falta trasvase por traer, pero bueno, más o menos estaríamos en torno a 580 hectómetros cúbicos. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Solo podemos confiar ahora mismo, visto lo visto, en... Mira, ahora tenemos muchas esperanzas puestas en esta borrasca filomena, porque, bueno, parece ser como dice el refrán, año de nieves, año de bienes, y esto para nosotros es, es eh, fundamental, es 100%, ¿no? porque parece que va a nevar bastante y con mucha intensidad en la zona, precisamente, donde se recoge agua para, para en estos embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera, con lo cual ahora mismo pues, bueno, tenemos muchas esperanzas puestas en, en esta borrasca, a ver si sin hacer daño, que es lo que nadie quiere, que no haga daño, pero sí que consiguiéramos que para la primavera, pues bueno, todo está... ...esta nieve que, que se va a acumular ahora pues empieza a entrar a los embalses... ...que es, eh, esa es fundamental. Sí, hemos tenido la suerte de este temporal de nieve... ...que puede dejarnos bienes hidrológicos para 2021... ...que buena falta hacen... Eh, ...pero ustedes llevan trabajando desde hace años... ...concretamente ustedes, desde que asumió las riendas de Riegos del Levante... ...en la construcción de una desaladora... ...precisamente para garantizar... Eh, pues eh, recursos hídricos cuando los que recibimos pues escasean qué pasa con la planta desaladora por qué no ha comenzado qué ha pasado con la con la adjudicación bueno aquí eh, ahora mismo seguimos el de, seguimos eh, nosotros se presentaron los permisos en la en la Geneta valenciana que es la que es la competente para para este tema para el tema ambiental y bueno ahí está todo todo se ha presentado Con la bueno, pequeña mala suerte de que, de que sabemos que han habido muchos cambios en la, en la, en la consejería de la que es la competente. Eh, y precisamente el día, la semana que viene, viene a visitarnos el, un nuevo secretario del secretario autonómico, que es el que, digamos, eh, que queremos de alguna forma también explicarle, que nos explique en qué situación están esos permisos y explicarle, porque es nuevo, ...y ver qué, en qué, qué es lo que pretendemos hacer aquí... ...porque bueno, de alguna forma han habido muchos cambios... ...tanto técnicos como políticos, ¿no? Entonces, eh, seguimos trabajando... ...sabemos que la GENETA lo tiene todo en marcha... ...y vamos a seguir trabajando en ello... ...y que intentar lo antes posible que esto salga adelante. ¿Ustedes adjudicaron la obra? Sí, sí, esta obra estaba adjudicada... ...la teníamos adjudicada una empresa... ...se hizo por licitación... ...es verdad que, que esta, esta empresa... Eh, no cumplió, no ha, no ha cumplido con los plazos, sí que cumplió con esa primera parte de la, del proyecto de impacto ambiental, que eso, gracias a Dios, está presentado y esto ya, de alguna forma, está corriendo los plazos. Pero bueno, ahora mismo tuvimos un pequeño percance con ellos, que no continuaron eh, entregándonos la documentación o el proyecto, que era lo que ya tenían que hacer a continuación, y hemos tenido ese percance y ahora mismo estamos eh, que eh, hemos ya le hemos presentado La rescisión la de, de esta licitación con esta empresa que tenemos contratado, y en cuanto esto esté liquidado, seguramente que, bueno, seguramente no, vamos a tener que volver de nuevo a sacar la licitación, la obra. Esto va a retrasar muchísimo, eh, porque ustedes tendrán eh, que pedir eh, que se les devuelva el dinero. O cuánto habían sí, bueno, pagado ustedes, porque estamos hablando de, de muchos millones de euros que fueron esa compensación que la Generalitat Valenciana entregó a Rigos del Levante por la prohibición de la caza. Sí, eh, bueno, por suerte no va a retrasar, no va a retrasar por, por lo que hemos comentado, que todo el proyecto de impacto ambiental ya está presentado, y esto es lo que de verdad eh, ya están corriendo los plazos, porque la, la construcción de la planta no la podemos comenzar mientras no tengamos esa, esa declaración de impacto ambiental, que nos autorice a comenzar la planta. Lo que no vamos a hacer es gastarnos 10 o 11 millones de euros sin tener la, el, el, la, la autorización ambiental para la construcción. Eh, realmente no hemos perdido nada. Nosotros, cuando se le hizo una pequeña entrega de, por el tema de los, de los, eh, de los primeros eh, permisos, que es de este primer proyecto de impacto ambiental, que fueron doscientos y pico mil euros, pero, efectivamente, nosotros no podíamos entregar ese dinero sin tener una garantía. Tenemos una, un aval... Eh, por parte de esta empresa que, que, nos, que tenemos presentado, que lo tenemos nosotros, por, por algo más de, de 300 o 400 mil euros. Con lo cual, precisamente, ahora ya le hemos reclamado a, esta, a, esta, a la empresa que tiene el aval para que nos devuelvan el dinero de, lo que, de esa pequeña cantidad que le habíamos entregado ya. O sea, que no está comprometido todo ese dinero que tenían ustedes. No, no, no, eh, para nada. Eh, eh, nosotros claro. solo lo habíamos pagado esa pequeña parte de los 200 y pico mil euros uh -huh. que eran para... ...esos proyectos iniciales. ¿Y, ¿Y significa el volver otra vez... ...una vez que se restringa el contrato... ...se anule el contrato con la empresa adjudicataria... ...ustedes pondrán en marcha de nuevo este concurso... ...que será concurso público... ...¿cómo va a ser la adjudicación? ¿Y, sí. ¿y qué igual, igual, igual que se hizo en la otra ocasión... ¿no? ...o sea, sacaremos a eh, concurso público... ...ya no se va a sacar toda la, eh, todo, eh, todo el proyecto... ...y la planta, se va a sacar de otra forma, seguramente, porque ya tenemos una parte hecha, ¿no? con lo cual no tiene sentido volver a sacar a licitación esa parte que ya está hecha y entonces, a partir de que cuando esté rescindido el contrato, pues lo volveremos a hacer. Ya digo que esto, no, no como hemos comentado, no perjudica en nada los plazos, porque, claro, sí que perjudicaría si hubiéramos tenido ya esa declaración de impacto ambiental y no hubiéramos puesto en marcha la planta. Claro. Eh, por desgracia, todos sabemos que la Administración no funciona todo lo bien que nosotros quisiéramos, Y no lo tenemos, pero bueno, tenemos que intentar que, que por eso tenemos esta reunión uh -huh. la semana que viene, para ver de alguna forma de acelerar esos plazos. Y vamos, yo creo que el tema de licitar de nuevo, yo no recuerdo los plazos, pero que sé, yo pienso que eran tres meses o uh -huh. no mucho más. O sea, no recuerdo ahora mismo los plazos, pero no mucho más. Uh -huh. O sea, como ya lo hemos hecho una vez, que eso fue uno de los compromisos que yo adquirí uh -huh. con los agricultores y era esta, el, sobre todo una obra tan importante, o sea, hacer la policitación, igual que se hace por cualquier. Eh, Cualquier organismo público, pues así lo haremos de nuevo. Eh, concretamente, la parte hecha por parte de la empresa adjudicataria que van a rescindir el contrato era el informe medioambiental, de impacto medioambiental, era lo que, lo que ha hecho. Eso es, eso es, que es lo, lo, lo primero que tenemos que tener, o sea, se hizo todo este proyecto, toda esta declaración de impacto ambiental, que es lo que nosotros, lo primero que tenemos que tener para empezar a trabajar, y eso es lo que ya está presentado uh -huh. y lo que está a falta de que ahora la. la La Generalitat nos, nos confirme que sí, o sea, ya, de hecho, eh, hemos trabajado mucho con la Generalitat con ese documento y por parte de ellos, lo, aunque fuera uh -huh. de forma verbal, uh -huh. lo vieron muy bien. Ahora falta, evidentemente, que luego todos los plazos que ellos tendrán que sacar a información pública uh -huh. para, que, para que, bueno, todas las partes implicadas lo puedan alegar y, uh -huh. y, pero bueno, yo creo que es algo que es de interés general y que, hemos incluso reuniones bueno no. bueno y con con mucha gente yo creo que que es algo que a todo el mundo nos interesa sí y además es uno de sus proyectos estrella como presidente de Riegos de Levante pero también le estamos entrevistando como vicepresidente del sindicato central de regantes del acueducto Tajo Segura 2021 y ya terminamos porque no hay más tiempo 2021 qué espera qué espera señor Berenguer bueno eh, visto lo visto como hemos comentado esperamos eh, que la climatología nos dé un respiro, que se llenen los embalses de Entrepeñas y Buendía y que tengamos esa garantía de agua y que no dependamos de una decisión política de, del político de turno que, como siempre hemos visto, nos perjudica en vez de en algún momento eh, beneficiarnos, ¿no? Entonces, bueno, te, tener esa garantía de agua y a ver si, bueno, como estamos comentando también el tema de la desanadora, mientras van corriendo esos plazos, conseguimos que no haya problemas de, de abastecimiento de agua, ¿no?, para la tanto para los agricultores como todos sabemos que el trasvase Tajo-Segura también es muy necesario para, para el consumo humano, sin, sin el trasvase de tajo, habría problemas también de abastecimiento para el consumo humano. Pues con ese deseo terminamos. Gracias, Javier Berenguer. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Telehealth Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan segundos para llegar a las 11 en punto de la mañana y nosotros nos despedimos con eh, música. Nos vamos a otra parte, al programa de Rosa Lucas, Entre Amigos.